La verdad que para nosotros es un orgullo, yo se lo comentaba al Presidente, al Gobernador, a Sergio, a Cato, a nuestro Administrador de Vialidad Nacional, la importancia de esta obra para Cañuelas, una obra que se comenzó con el gobierno anterior, que el gobierno anterior presupuestó 1.600 millones de pesos y que este gobierno la ejecutó por la mitad, 8.100 eh, millones de pesos y que la realizó en 7 meses de ejecución, una obra de 5 kilómetros de longitud y muy importante y como decía... Termina una etapa triste para Cañuelas, causada por accidentes que nos llevaron a la muerte de muchos vecinos y vecinas. Así que muy contenta, orgullosa de poder estar inaugurando hoy, 17 de octubre, y en el marco del Bicentenario, esta obra para Cañuelas. No, 17 de octubre, ¿cuál es el mensaje con obras que hoy se va a dar? Como lo comentaba el Gobernador y el Presidente, mejor que decir es hacer, así que con obras federales, estábamos con la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, eh, anunciando la ampliación de un hogar para la tercera edad en Almirante Brown, obras en La Pampa con el Gobernador, y seguir con esas más de 5.000 obras que anunció el Presidente de la Nación, y hoy por supuesto ir a Plaza Federal, de mayo con nuestro presidente de la provincia del PJ de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, a festejar con los compañeros y las compañeras el 17 de octubre, el día de la lealtad, día de nuestra gente, el día que eh, Perón sale al balcón y su primer palabra fue trabajadores. Diferente va a ser un día intenso. Obviamente hoy tenemos la la oportunidad de estar inaugurando esta obra muy, pero muy importante para la comunidad de Cañuelas y para toda la región, y una obra muy importante también como símbolo porque es la primera de las ex PPP que se están terminando. El costo inicial de esta obra dentro del sistema PPP era de 1.600 millones de pesos más intereses dolarizados, y es una obra que se realizó en las mismas condiciones por 850 millones millones de pesos. Esta es la primera de las PPP tenemos una segunda que vamos a estar terminando entre mañana y pasado, el cruce de la 2.26 con la Ruta 30 en Tandil. Tenemos 9 en ejecución, 6 a comenzar dentro del próximo mes, entre esto la variante Monte, montegorge acceso a GOR, salida de la variante Las Flores, Ruta 30 y Ruta 5 entre Mercedes y Zipacha. Son 6 que van a iniciar en el próximo mes. Tenemos 6 licitadas y adjudicadas, tenemos 6 licitadas y por adjudicar tenemos 10 para licitar en el último trimestre del año y 24 para licitar el primer cuatrimestre del año que viene. Vamos a terminar de hacer una parte importante de todas las obras de PPP por un 30% del valor que figuraban en la PPP y tengamos en cuenta que estas son obras que todas se iniciaron este año este año porque porque tuvimos que salir del sistema de PPP. Salimos de contratos por 13.000 millones de dólares con los abogados y con los ingenieros de Vialidad Nacional resolviéndolo por 18 millones de dólares que eran las obras efectivamente realizadas por las contratistas. Así que que estamos muy contentos, estamos con mucha obra vial en todo el país, pero debemos tener en cuenta que la obra vial además de aquello que tiene que ver con la mejor calidad de vida. Yo estaba viendo por acá que estaba Pablito Domínguez, uno que fue afectado directamente su familia por un accidente. Más allá de la seguridad vial, más allá de la conectividad, tiene que ver con construir una plataforma de desarrollo sólida que nos permita el crecimiento de las regiones y de todo el país. Bien, por último, el Presidente tuvo unas breves palabras para el pueblo. En el 17 de octubre, ¿cuál es el mensaje que se le va a dejar al pueblo? Bueno, yo creo que como en otras épocas de la patria, es necesario bajar la escalada de violencia verbal en la oposición, terminar con el lenguaje del odio, que después se convierte primero en violencia verbal, después en violencia simbólica y después en violencia física, como ha pasado con la Presidenta, y discutir los dos modelos del país que están en pugna. Si es el que expresa Macri en su libro, digamos, privatizando Aerolíneas, privatizando YPF, haciendo desaparecer Vialidad Nacional... Eh, si tiene que ver con una restricción de derecho para los trabajadores y las trabajadoras, si tiene que ver con una restricción de derecho para los profesionales, si tiene que ver con un achicamiento del consumo. Nosotros en el 2019 no pudimos hacer la expo porque en Cañuelas los niveles de consumo estaban en su piso histórico y no había ánimo para hacer la expo. Teníamos el hospital que queda acá a menos de 2 kilómetros cerrado durante los 4 años del gobierno macrista, de acá se llevaron un resonador y tarda y tuvo que venir un nuevo gobierno para poder eh, abrirlo Son estos dos modelos que están en discusión, de un lado está Macri, de un lado está Patricia Bull, de un lado está Rodríguez Larreta, de un lado están los bancos, de un lado están las consultoras, de un lado están los que manejan el comercio internacional y no quiere que Argentina tenga proceso de valor agregado, y del otro lado estamos nosotros tranquilo de conciencia, con errores, con aciertos, con avances, con retrocesos, con tensiones, con disensos, con consensos, pero estando muy seguro del camino que tenemos que recorrer, que no es ni más ni menos discutir un país que suele de una patria para 50 millones de argentinos. Bueno, muy importante la, la tarea de, de vialidad Nacional, eh, con Gustavo Barrieta a la cabeza, del municipio con Marisa Pérez, Así que nos dio una mano muy grande para que esta obra se pudiese concretar, este tramo que significa, bueno, la autovía acá en el ingreso a Cañuelas, pero la posibilidad de, de estar proyectando seguramente la autovía hasta, y una ruta muy importante hasta Roque Pérez en la 205 y también lo que es la ruta 3 hasta gorch hasta Las Flores. Eh, me parece que se trata de, de obras que, que hablan del desarrollo, que hablan de la producción, que hablan de la Argentina, que necesitamos tener hacia adelante. La Argentina, la oportunidad que tenemos se va a materializar, se va se va a ser plena en la medida que, que podamos seguir cargando de infraestructura, de rutas, de caminos, de acueductos, todo nuestro país. ¿Cuál fue el nivel de obras que tuvo Vialidad en el último en el gobierno puntualmente y también a futuro? Bueno, Vialidad Nacional viene viene mostrando Eh, sin duda una, una cartera que es este, de las más importantes en su historia vamos a cumplir 90 años con vialidad estamos cumpliendo 90 años bueno no es no hay mejor homenaje eh, para vialidad para sus trabajadores para sus ingenieros para para los viales de, de todo el país este, que estar cumpliendo ese aniversario con con estas inauguraciones y, y bueno y con un liderazgo de gustavo arrieta su administrador de, de todo el equipo que, que bueno viene viene garantizando que realmente esa vuelva a ser una, una herramienta y, y vuelva a ser la, la palanca para, para reconstruir, para planificar el, el plan eh, vial en toda, en toda la Argentina. Por último, Ministro, el Presidente tuvo palabras para el pueblo respecto al 17 de octubre, que es el día de hoy. ¿Cuál es el mensaje que se quiere dar al pueblo? Que como en aquel aquel 17 de octubre de vuelta se ponen disputa modelos de país. Aquella vez fueron los trabajadores los que ocuparon la plaza para marcar qué, qué, qué país este, y qué sociedad queríamos construir. Y hoy nuevamente eso es lo que está en, en discusión. Entonces hoy va a haber muchas movilizaciones, muchas mar, marchas, pero pero todas van a ser con compañeros y compañeras, todos van a ser una expresión de lo que el peronismo hoy significa y representa en la Argentina.